Leon eta ongi etorria Bionikara Euskal Herriko Gune Elektronikora Ostegunero bezela Antxeta Irratian arratsaldeko 9:00tik 10:00etara Bionika duzu entzun gai FMko puntu ean eta errepikapena ostiralenetan da arratsaldeko 10:00tik 11:00etara gainera gaur gonbidatu berezia datorkio Iruna Atletik Mitrofan datork이고 bere soinuak e zure ganatera eta alaxe izango da gaurko bionika saioa. Bere esku egongo da eta gurekin egongo da ordu betez. Besterikabe bionikak eh dituen ba doinu elektronikoak e, gaur esan bezela konbiatu berezi honek ekarriko ditu. Toño Yeck, vera que bueno, bueno, buenas tardes, eh, Mitrofan, bienvenido a Bionica. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y nada, pues esperemos que a los oyentes les guste tu selección y y sin más, vamos a, bueno, ¿de dónde vienes, por cierto? Pues nada, yo vengo del lejano Irún, Ajá. aquí del centro <risa> Y bueno, en primer lugar quería darte las gracias por la invitación Muy bien, muy bien, nada, ah, bienvenido luego, Es un auténtico placer sí. estar aquí Muy bien <risa> Y bueno, pues eso, después de que me comentaras a ver si podía venir algún día Pues estuve pensando y nada, he decidido hacer un poquito Una selección de los grupos de cabecera míos uh -huh. que, que me han encantado desde hace tiempo Muy bien Y luego alguna cosilla que igual, bueno... Pues Algunas igual, sorpres igual, ¿Alguna, igual, sorpresilla. alguna sorpresilla, eso es, muy eso. bien Pues sin más, vamos a empezar con el primer tema de hoy ¿Con quién vamos a empezar? Dime. Pues el primero, sin duda alguna, tenía que ser así Son chick chick Chic, el grupo de California Este grupo, desde el primer momento que lo oí, ya me enamoró Y yo creo que si en algún momento pensé en, en dedicarme a, a poder pinchar o algo Fue, sí. fue al oír a este grupo Muy bien El... Eh, vamos el frontman de chick chick chick es Nick Offer uh -huh. es un escándalo de tío es es una gozada verlo en directo ya les he visto un par de veces uh -huh. y bueno he decidido pues meter el, el primer single de ellos que que hoy en su momento uh -huh. que es de su primer disco de bueno es su primer disco conocido lo vemos uh -huh. de louden up now uh -huh. y el tema se llama hello is this on muy bien y algo más aparte eh, vamos a comentar de de los Chichi chic, chic. pues que según parece van a estar este verano en Santander ah, en un festival muy bien o sea, Además, si alguien quiere creo, creo que es estos eh, han han eh, producido o ¿no? han publicado algo en el sello de, de FA de LC, bueno de James Murphy, el front Band de LC Son System ¿no? Eh seriamente eh, bueno Eh, su primer trabajo creo que estaba con ellos, uh -huh. pero sí tienen bastante relación. Muy bien, vale, pues vamos a empezar con Chick Chick Chick. Vestery Gabe, Asiko Gerag, Orko Bionic, Veresi Onekin, va Chick Chick Chicken. Hello, is this thing on? Va Irundik Mitrofanen, va Selección Veresi Biónico Onekin, Asteco, Emenduzue, Chick Chick Chick. Let's do it. I'm gonna make you californiako taldea len gainera LC son DF biok eta eh gertatzen da eh, Tyler Pope eh chic chic chico bajista LCO ba, LC0 sistemen ere egon du zela baina eh, bueno ez zuten bertan eh albumik argitaratu DFA sigillu az, LZS on System atıda da. Ata hauekin egin gudu gaurera. Orren beste Bionik'an entzut endugun taldea. Eta orren bukustoka duguna. System, James Murphy eta Tills Goldsworth'ik osatzen dute. Eta oen atzean, ba, e, bueno, Nancy Wang e, de Juan McLean'e nere askotan abestu duen andereño dago. Eta beste aibat pertsona ya. E, Mitrofan, vamos a seguir ahora con otro grupo. Como he comentado ahora, M. E, que DFA es su estandarte digamos es el estandarte de DFA Records ¿no? efectivamente el Sound System es una pena porque ya no lo vamos a poder ver en directo ya se han retirado uh -huh. ahora ya. creo que se dedica más a la producción eh, James Murphy sí, sí y que no pare que no pare sí, porque todo lo que toca <risa> todo lo que toca lo convierte en oro ¿no? exactamente uh -huh. es, es un artista Y nada, pues eso tiene... sacaron tres discos uh -huh. El primero en 2005 Luego el Sound of Silver Que para mí es el mejor No sé uh -huh. qué opinarás 2007 y This is Happening en el 2010 uh -huh. A mí la verdad es que el primero El, el homónimo de 2005 me, me impactó tanto que me fui a Barcelona En un autobús para verles en la Razmatas Y me quedé impresionado Con el directo y con el doble disco Y el segundo me gustó Pero yo creo que el impacto me lo, lo recibí más con el Con el primer disco, ¿no? Aunque el segundo creo que igual hasta la producción es más más fina. Hombre sí, de todo se aprende. ¿no? Eso es, eso es. Y <risa> qué vamos a escuchar de The Defeats System. Pues mira, aunque es el segundo disco el que más me gusta, uh -huh. va a ser un tema del tercero, aunque no va a ser realmente un tema puro, como diríamos, sino sí. que va a ser una remezcla de Soulwax, muy los bien, grandísimo Soulwax, que bueno, yo creo que también. Los conoces. Sí, los conoce, los, los conozco y yo creo que los oyentes de Biónica también los conoce porque aquí los pongo eh, día sí y casi día también. Me encantan y además decir que en eh, eh, bueno en la página web de Biónica en el Facebook hay un, un bueno una sesión que ha sacado ahora Soulwax que es impresionante con un vídeo en YouTube que no tiene desperdicio así que eh, los oyentes que se animen a verlo. Pues nada más, ¿cómo se llama la canción? El tema es You Wanted a Hit con el remix de Soulwax. Muy bien, Beste y gabe, ahora en entzongo de un cantuaren dice nada, You Wanted a Hit, Soulwaxen Waxen, ti pasa ondoren, eta LC, Sound System, ahondien, va, eh, jatorrizko cantua dena. Zuek, gustiekin... wanted a hit, but maybe we don't do hits. I try and try, it ends up feeling kind of wrong. You wanted it tough, but is it ever tough enough? No, nothing's ever tough enough until we hit the road. Yeah, you wanted it lush But honestly, you must hush No, honestly, you know too much So leave us, leave us on our own And so you wanted a hit Well, this is how we do hits You wanted a hit But that's not what we do They want But We want ela bilonian e, askotan esaten duan remezklol horietako bat entzuten ari serenaren er, seren kanta taldea eh, izango dut da LFson system da eta remixaren errudunak kasonetan soul wax Belgia Belgia Rac you wanted agida beraien 3. luzean 16 japeninen agertzenkantuaren ba remix tantagarri hau Gaur Mitrofan, daokago Irundi, que Gombia Tubecela, eta veré selección Alekin e Ingoduahurera. Vamos a seguir con tu selección hoy en Bionica y con qué no, con qué vamos a seguir. Pues nada, como estábamos con Defeas Records, pues vamos a seguir con The Rapture. Muy bien que es una banda estadounidense de, de, de, pues así, de dance punk que es lo que me gusta lo que nos pone dance punk exacto eso es. bueno llámalo como quieras tienen mil nombres sí, me sí. gusta bailar con bolas de espejos pero con una chupa de cuero <risa> es eso una es. es que es una es una mezcla explosiva eso es es es bien entonces pues nada es un grupo que el año pasado han sacado su último disco Eh, bueno, estábamos comentando que Casualmente vienen en julio a Biarritz Ah, vale. sí Al Big Festival Y bueno, pues nada El tema que he escogido Es del disco, no de este último Sino del disco anterior Que es el Pieces of the People We Know uh -huh. Que es un disco que produjeron Paul Epworth, One Pearson Y Danger Mouse que, vamos, que todo lo que tocan también, pues cometen en Eso es, eso es Y el tema es en concreto el U Alright Ye Uhu, en el que canta el bajista Matt Schafer, que en el 2009 dejó el grupo, que para mí es una pena porque la ha dejado un poquito cojo. Muy bien, esto. muy bien, muy bien. Pues perfecto, vamos a seguir. Ahora en The Rapture, aquí en Jaraetuko Dugu, Bionica, en Gaurco, Bionica, Berezio, Netan, Dira, de Rapture. De Rapture, en el rap tour, verá va eh, Denspun, que quedó do, doño guitarredo do danza arriekin Va, bueno Gaurko, bionikarekin, jarretu kodubu Mitrofanda, kawairundi, que sandizu dandezel alen Eta, sin más, vamos a seguir Con el siguiente grupo ¿Con quién seguimos ahora? Mitrofán Pues ahora he traído a New York Pony Club Un grupo de Londres Nos desplazamos de Estados Unidos a, a Inglaterra Muy bien Y bueno, es un grupo que se formó en el 2004 eh, Por Taita Bulmer, que es la cantante Y Andy Spence eh, Ficharon en ese año por Modular Records Que es un sello australiano Y eh, fue el primer disco en el 2007 Fantastic Playroom Y pues, sacaron temas buenísimos como Ice Cream o The Bomb Luego dejaron su sello para sacar el suyo propio The Numbers y con este han se han autoproducido su segundo disco Ajá. que es de optimista que para mí es otro disco muy bueno si los otros eran dance punk estos son electropop muy bien muy bien bien bien definido eso es todos estos géneros tienen en su cabida en en el espacio en el amplio espacio de sí. Billónica. O, o New Disco también. Muy bien, new Disco. La canción que vamos a oír se llama We Want To, ¿no? Eh, exactamente, que es muy alegre. Muy bien. Para esta primavera que acabamos de entrar. Oh, muy bien, perfecto, Inmejorable, diría incluso. Bueno, Washington va ahora en New York Pony Club en Tútera. We Want To da Uda Berriáin y Guillermo Torreá Mango Dion Cantúa. Balmerren Aotxa da en Tottenham New York Pony Club Londresko taldearen We want to kantua da gaurko gonbidatuak aukeratu duen kantua. Orain Bionikan ba aurra ingo dugu Equadorra dagoeneko pasa eta eh, bigarren erdiarekin eh, jarraituko dugu. Mm, vamos a seguir con la segunda mitad del programa de hoy con qué grupo? Mitrofan Pues ahora va a ser eh, un grupo Me voy a salir un poco de esa temática de los grupos de cabecera míos, porque este lo he conocido esta semana, la verdad. Toma, novedad. Pero me ha gustado mucho, y bueno, he dicho, voy a aprovechar la oportunidad y, y le promocionamos aquí un poco. Eso es. No es, hacerle bombo. Al chaval. Bueno, se trata de Orlando Higginbottom. Uh -huh. Viene de, de Oxford, Inglaterra. Y bueno, hace un sonido electro y 8-bit, que se dice, uh -huh. <ríe> y su disco, su primer disco, se espera que salga, pues nada, dentro de nada, y bueno, está soltando algún que otro single, y uno de ellos es el que he traído es conocido también por remezclar a Lady Gaga y Kate Perry que no sé quiénes son pero bueno pues... bueno aquí tampoco sabemos aunque ya he puesto cosas tengo que admitir que he puesto cosas de Lady Gaga y cosas cantas por Kate Perry sobre todo bueno pues porque las remezclas que les hacen diferentes eh, DJs o productores pues se salen no es que ese programa no lo no lo he no lo he no ese programa no lo viste <risa> Bueno, ¿qué más? Pues tenemos? nada, este chico le descubrió Joe Godard, que es un miembro de Hot Chip uh -huh. Y aunque empezó con los primeros temas En el sello Greco Roman, que lleva Joe Godard, Ahora, para este disco Que va a sacar, se ha ido a Polidor uh -huh. Y lo único O más conocido que puede haber de este chico Es que una canción suya eh, Garden, se utilizó para el anuncio Del Nokia Lumia uh -huh que, bueno, pues si alguien quiere que lo busque por internet. Eso es, bueno, pues... El tema, el tema eso, perdona, tema. se no, llama no. Tapes and Money, ¿Sí? y nada, pues aquí está el Total Enormous Extinct dinosaurs o T.E.E.D. T.E.E.D., orla esa utzera, y Total Enormous Extinct dinosaurs os forreco gasteak, egiten duen música, orain bionican, entzungai... Hortzen ari gara gaur bionikan Hore eh, nintzun duzuna Total Enormus extinct, dino extinct Dinosaur da Edo T.E.E.D. bezala ezagut Ematen den Osfordeko eh, artista Orlando Hingin Bottom da bere izena Eta eh, aurten eh, FIB edo eh, Benikasingo Festival Internacionalan eh, Gongo da antxe eh, Goazen ba Gaurko bionika bere izenekin Jarritzera eh, gure gombiatu bere izenekin Konke vamos a seguir ahora Pues ahora con otro de los clásicos, entre comillas. Entre comillas. <ríe> sí, sí, sí, sí. Eh, son Hot Chip que vienen de Inglaterra también. Se formó en el año 2000 y son pues ya famosos. Alexis Taylor y Joe Goddard, como he dicho antes. Eh, empezaron también en DFA Records. Aquí al final todo es un círculo sí. <ríe> se, se vuelve. No, se nota que te gusta DFA Records. ¿no? <ríe> sí, la verdad que el catálogo de, de grupos que tiene es importante. Sí. Eh, bueno, tienen cuatro discos ya publicados y este año ya se espera el último y van sacando también alguna cosilla y dando pistas de cómo va a ser, pero bueno, a mí el tema de ellos que más me gusta es el Over and Over de The Warning y es el que, el que he traído. Muy bien. Pues vamos a escuchar ahora Over and Over de Hot Chip, un mm, va dahoneko uh, bionikan entzun ez duguna, baina eh, agian zuetako eh, batzuk ba ezaguna eingo batzuei, ba, kantua eh, besterik gabe Hot Chipen kantu Borobil honekin eh jarraituko dugu gaur Bionikan. eh Ingala derratik over and over eh dantzarako gonbidea e, eskintzen dizun kantua Gaurukure gaur gure mm, ba gonbideatuak e, aukeratutako beste kantu borobil horietako bat e, orain ba zeinekin, e, con quien con konke grupo vamos a seguir que yo ya lo sé pero así lo dices en en antena pues nada nos quedamos todavía en Londres y ahora va a ser Simia Mobile Disco unos grandes para mí exactamente y bueno yo tenía pensado poner un tema pero después de haber visitado tu Facebook pues te voy a dejar a ti un poquito que que pongas otro muy bien va tú a Zukan Hasler eh, va Simia mueve el disco y cemberco álbum a ti Hasler canto a Harté Harté Baña eh, va dirudi Mendi Guichera discaberría calera, calera tu verdú Londres eco bicote Onec eta e, ba, bionika irratsaioa eh ba Facebookeko bilatzailan ipinez gero orra duzun orrian ikus dezakezun bezala ba Cerulean izeneko eh ba bideo e, curioso eta e, bueno Politbat edo Bitxi bat jarri du Simean Mobile disco taldeak bere album berria izango denari ba e, ateak irekitzen orain entzengo duzun kantua primizian da Cerulean dira Simean Mobile disko bai lisko londreseko bikoteak eh ba eh kaleratu berri berri duen kantoa ari zara entzuten orain cerulean da e, abestionerizena eta bideoa eh ba bionika irratsajoa facebook bionikak eh ba bionika irratsajoa bezala facebooken daukan gunean ikus dezakezu beste eh 11 gauzen tartean gauzen azkeneko 10 minutu edo 7 minutu hauekin astera Vamos a empezar entonces con la reta final del programa especial de hoy Que tenemos a Mitrofan desde Irún eh, ¿Y con qué vamos a seguir ahora? Pues nada, ahora nos vamos a pasar a Francia Que, pues mira, enganchando Que si mi amor va el disco está para el sello Kitsune uh -huh. Pues nos quedamos en Francia Y pues vamos a poner a Kavinsky Que, bueno, ya le conoces, ya lo has puesto muchas veces Sí Es... Eh, uh -huh. Vanson Bellogge. Da Va, Vanson Bellogge. Vale, Hola, acento. Muy bien. Y bueno, pues eso, lleva publicados bastantes singles. Es muy influenciado por Daft Punk. Uh -huh. Y bueno, el tema es que me habían dicho, yo no he visto la película, pero la gente me ha dicho, wow, hay un tema en la peli Drive y tal que es Night Call, que es buenísimo, buenísimo." Y lo escuché. Sí. Y bueno, pues me parecía bien para cerrar, pero me parecía muy soso. Ya. O sea, que he decidido poner una remezcla de, de un chico que, que he encontrado así navegando por la red que se llama Benjamin, Benjamin Paul Crea uh -huh. que, y su nombre artístico es Creep, Creap uh -huh. <ríe> es de Melbourne, Australia Y bueno, él también tiene un ligero French touch, así porque Muy bien. le encanta el... El, el rollo, el, sí, el, rollo funk. el funk, el disco, el italo-disco y toda esta y nada, onda, ¿no? entonces eso, el tema de Kavinsky, Night Call, y el, es una remezcla, el Creep Futuristic Remix. Muy bien, además eh, yo, eh, bueno, tengo el single de Kavinsky, pero esta remezcla no la conocía, así que también va a ser una, un descubrimiento para mí. Kozen ba, e, orain e, kabinski frantziarraren e, night call kantua, hemen beinbaino gehiagotan e, bertzio bertsio etan gainera entzun dugun kantua, baina orain beste bertsio berezi edo e, em, ba, gure lagun mitrofanek aur, e, web gunean edo interneten aurkitu duen e, Remix. Aukri futuristik Remix da kabinskai. teco orgullo y dichidad caurco Viónica sayo merecía gusto cuál espero dud Mitrofan Irungo va eh, música sale está DJa den Mitrofanek va eh, sobre ganatud y tu encanto a gusto cuál espero dud bueno Mitrofan muchas gracias por venir a Viónica esta semana pues nada muchísimas gracias a ti ya te digo que eh, ha sido un auténtico placer muy bien volverás no Hombre, si me dices vengo a toda leche. Muy bien, pues habrá segundas partes y las segundas partes eh, como no como las películas serán eh, igual o más buenas que las de hoy. Lester Gabe, Ongi pasastea y hasta otra. Pues nada, eso. Nos vemos muy bien. Ongi seguirá está torna Astean que yo está o B Bionic.